Buen día, Pablo, y buen día a todos los oyentes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Ana, a ver, contanos, ¿pudieron volver a la presencialidad con este programa? Sí, y realmente es relevante y tiene una connotación realmente importante. Y también todo un desafío, porque la altura del año y, y todo el esfuerzo que viene haciendo Educación poderles pedir que, que participen de los juicios y realmente hemos tenido un acatamiento eh, sorprendente, ya tenemos casi confirmado todas las audiencias de noviembre con grupos de, de alumnos y bueno no, y alumnas y eso nos pone realmente eh, contentos. Eh, Ana, eso, ustedes eh, mandan las invitaciones hacia los colegios, eh, ¿son colegios secundarios aquí de la provincia? Sí, tienen que ser mayores de 16 años, mm. este... Y, sí, son la, a todas las instituciones educativas. Este, ah. Nosotros hicimos, un bueno, por una vía formal, enviamos la, la nota a la Dirección de General de Secundaria y después, bueno, como es un programa que nosotros ya veníamos articulándolo en la segunda instancia del juicio, yo también tengo un listado de de docentes que son muy comprometidos y que uh -huh. siempre están atentos o me están escribiendo por si se reanudaba o, o no, bueno, también la vía ahí se facilita este, uh -huh. y le llegó, pudimos re reactivarlo de una manera más rápida también. Claro. Y eso es importante, sí. Eh, y, por ejemplo, esta semana, ¿qué, qué colegios participaron? Eh, ¿Son de acá de Santa Rosa o de otras localidades también? Eh, esta semana participó el Colegio René Favaloro de Atalí Barroca, uh -huh este Y ayer estuvieron presentes el claro. Colegio Ricardo Nervi y el Liceo Informático con tres cursos. Mm. Y a pesar de las lluvia, además, claro. eso, porque realmente en ese momento las audiencias comienzan a 8 y media de la mañana, en ese momento acá en Santa Rosa se olvida y, y, bueno, a pesar de, de las cuestiones climáticas, está la sala con, con la presencia de los alumnos y las alumnas, así que... Realmente son experiencias muy interesantes para trabajar. Sí. Bien. Eh, ¿Se hace un trabajo previo en las escuelas, eh, contándole eh, a qué van a asistir y eso? ¿Se trabaja eh, y, y posteriormente también hay alguna actividad? que te han contado? Sí, la eh, Por lo general, este, y también por la altura del año en la que estamos, muchos de los docentes ya vienen trabajando la temática o ya mm. han abordado y lo que hacen es quizás un cierre de lo que vieron o de lo que sucede, ¿no? Mm muchas eh, También los docentes nos preguntan quiénes van a prestar testimonio eh, ese día para poder contextualizar. Nosotros también nos hemos ofrecido a, a, a acercarnos con, con algún tipo de, de charla o, o posibilidad de contextualizar el, el, lo que se va a ver y lo que se va a presenciar. y Porque además tiene muchas aristas el hecho de presenciar un juicio de esta magnitud y, y sobre todo desde lugar, distintos lugares para abordar la temática, desde revalorizar la importancia de los testimonios hasta um, vivir un hecho democrático y de acceso a la justicia eh, en estas características y en este contexto, ¿no? Es, o sea, es como que hay un frente amplísimo para trabajarlo con los alumnos y las alumnas. Claro, Realmente sí. interesante para... para para abordar la temática. Claro, la eh, sí incluso está el, el funcionamiento de cómo es un juicio, eh, la, parte, la parte la parte de, de la justicia, cómo funciona el fiscal, la fiscalía, la querella, todo eso, explicarle a, a la privada. Y además, sí. no es menor vivir y presenciar el relato en primera persona, de, de alguien que presta testimonio, que hemos notado, yo muchas veces lo vengo siguiendo a las audiencias por link, y ahora que pudimos volver con, con, con, con los alumnos y las alumnas Eh, que se autorreferencien o que se dirijan hacia el público en el momento que están prestando eh, distintos tipos de testimonios, por lo general son bastante profundos y uh -huh. con una mirada incluso hasta esperanzadora de un futuro de cambio y demás, y que está puesta la mirada también en, en, en los jóvenes, es como también reconfortante esta tarea, es bueno. realmente importante. Y... Sí en eh, aquel aquel docente aquella docente que está escuchando y quiere llevar a sus alumnos o estudiantes a presenciar esto eh, que se tienen que comunicar ahí con la su secretaría como es Sí, que se pongan en contacto con nosotros este, sí. a través de nuestros eh, de nuestros teléfonos o de, sí, o de la página de facebook también sí. este nosotros solamente es eh, eh, coordinar el día por bueno por estas cuestiones de, del protocolo y que no se sé suponga si demasiada cantidad de alumnos, pero el aula magna nos permite aumentar la la audiencia, eso también es importante. Mm. Y, nada, que se pongan en contacto con nosotros, porque nosotros lo que hacemos es un listado de quienes van a concurrir a la audiencia, de tanto de los alumnos y los alumnos con nombre, apellido y DNI, y de quiénes los están acompañando, que muchas veces son los docentes, ¿no? O sí. acompañantes de, no sé, algún secretario de, de ahí de la institución. Claro. Pues armamos ese listado y lo presentamos en el Tribunal Oral Federal con anticipación, nada, aunque sea 24 horas antes, pero mm. lo antes que podamos coordinar, bueno, es para también reservar el, el cupo. Claro. En el arranque decías que ya el, el cupo este del que estamos hablando está completo para las audiencias de noviembre. Tenemos, no es que esté completo, pero mm. aquí ya tenemos eh, alumnos para el día 15 del programa vos Podés, eh, el 17 viene de la Escuela Agropecuaria de Arata, está también la Escuela Peralbo, el Arturo y día que también ya confirmó, y el día 30 el Santo Tomás. Ah. Bien. Eh, pero bueno la capacidad de la aula magna es grande así que si hay algún curso más que esté interesado eh, es el momento de articularlo ahora también claro bien así que esperamos el contacto bien eh, y bueno y esto va a tener continuidad mientras dure el juicio también y sí, por ahí la complejidad que vemos que las próximas fechas van a ser en diciembre uno de los grandes temores cuando reactivamos este este programa nuevamente es qué más le podríamos pedir a educación con todo el esfuerzo que han hecho este año, pero bueno, el compromiso está y, y los docentes están muy comprometidos, así que va mi agradecimiento a todos los docentes y, y, la, y la, las directoras y directores de, de distintos establecimientos que se suman a la, a la propuesta y a la participación, porque sin ellos realmente el programa no tendría sentido, sí. si no está esa participación garantizada y, y poder contextualizar Eh, en este contexto de pandemia un juicio de tal característica sin precedentes y, y además que este juicio realmente es, es histórico y tiene continuidad, estamos en la tercera etapa mm. y se están dando también distintos, este juicio en, en distintos puntos del país. Entonces poder eh, situar eh, a las generaciones nuevas, sobre todo, este que son los transformadores también de la memoria colectiva, que sean parte de esta memoria colectiva, eh, realmente es importante, ¿no? Esa participación, por para garantizar la democracia. Claro. Eh, bien, Ana, no sé, si, no sé si quedó algo eh, que quieras remarcar, decir. Eh, si no, gracias por estos minutos con la radio. No, gracias a ustedes y esperamos la participación de... De, de lo que queda del año y sobre todo el año que viene que seguramente va a seguir mm -hmm. este, realmente el, el valor de los testimonios si bien pasaron más de, cuen, de 40 años estamos trabajando eh, en, en pos de de seguir por la memoria colectiva el pedido de verdad y de justicia y, y que esto es parte de nuestra historia ¿no? y, y, y se construye a través de estos testimonios también y que aún queda mucho por hacer, y, y bueno, y el pedido de justicia sobre todo. Sí. Bien. Eso no, no, no queda acá. Sigue. Bien, Ana, muchísimas gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Bien.